Tenemos en estos momentos una temperatura superior a los 16 eh, grados y medio. Alcanzaremos una máxima de 26 y los cielos van a permanecer despejados. Hemos llegado al viernes y es 13. 13 de mayo. Hoy en nuestro programa La Glorieta entrevistaremos al director de los museos municipales Miguel Pérez para conocer las actividades gratuitas que se han programado de cara al próximo fin de semana. Nos acercaremos a la figura del cineasta ilicitano Javier Falcó, quien ayer presentó en Los Odeón su último documental, La caja vacía. Que recoge la historia de los bebés robados un suceso que destapó hace años en este país una trama delictiva que se originó en el franquismo y que se extendió en los primeros años de nuestra democracia y en la tercera hora del programa y última entrevistaremos al vicario episcopal josé antonio valero tras recibir ayer entre lágrimas y emociones el anuncio de su nombramiento como hijo adoptivo de esta ciudad este es el contenido ...de nuestra glorieta a grandes rasgos... ...para este viernes 13... ...el día previo a la final de Eurovisión... ...en la que la representante española, Chanel... ...no ha pasado desapercibida... ...por su forma de bailar... ...y sobre todo, por su forma de moverse... Pues parece que Chanel ya está preparada para representar como mejor pueda a España en ese festival de mañana. Nosotros con la música de Chanel comenzamos el relato informativo destacando las noticias como siempre hacemos en titulares. Hoy les vamos a contar que el Ayuntamiento ha puesto en marcha a partir del próximo lunes, pondrá en marcha un servicio gratuito de recogida de podas puerta a puerta en las pedanías que podrán solicitarlo por WhatsApp. Ayer se presentó los nuevos contenedores y camiones de la Brigada Rural del Servicio de Limpieza. También, también les vamos a contar que Elche alcanzó en marzo... ...su récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social. Esta evolución de la situación económica... ...ha sido uno de los temas tratados en la reunión... ...entre el alcalde y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana... ...Salvador Navarro, ayer jueves, para seguir en esta línea... ...pusieron sobre la mesa actuaciones pendientes... ...como la modernización del tren de cercanías... ...o la conexión a la autovía... 7 También Elche ha revalidado un año más las banderas azules para sus playas, así que el temporal parece que no ha afectado a la calidad de la costa para conseguir este distintivo que reconoce los servicios prestados como el de salvamento, calidad de agua, arena, los accesos y el compromiso medioambiental. También en Sociedad les vamos a contar que José Antonio Valero, vicario episcopal, será nombrado hoy hijo adoptivo de Elche por su compromiso social en Elche y su vinculación tan estrecha con el Misteri. Hoy en nuestro programa lo entrevistaremos para conocer cómo llegó a Elche en 1990 y cómo logró levantar el templo de la Iglesia de los Desamparados y ganarse así el cariño y la admiración de los ilicitanos. Y en la página deportiva también le daremos los detalles de esa carrera nocturna que por primera vez se va a celebrar en Elche mañana sábado con más de 1.600 corredores. Y en cuanto al Elche Club de Fútbol, pues continúa disfrutando de su salvación para seguir en primera división. Mañana jugarán en Vigo contra el Celta y el míster Francisco declaró que se ve entrenando la próxima temporada al equipo y en un club que tiene mucho que crecer. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Pasan cinco minutos de las siete de la mañana y comenzamos el relato informativo. Lo hacemos con esa presentación que tuvo lugar ayer en, de la Brigada Rural de Limpieza... ...que se pone en marcha este lunes con nuevos contenedores, grandes camiones y trituradoras de poda. Y lo destacado es el nuevo servicio de recogida de poda de forma gratuita y de puerta a puerta. Nuestra compañera Janire Perona nos cuenta más detalles de estos nuevos servicios de limpieza. Muy buenos días, Janire. Muy buenos días Ross. pues la Brigada Rural de Limpieza que está formada por nuevos camiones dotados de grúas, de pinzas y de trituradoras de poda va a llevar a cabo a partir del próximo lunes la recogida de enseres, la recogida de podas y también se va a encargar del repaso de contenedores en caminos y carreteras de recoger toda esa basura que en ocasiones las personas suelen dejar alrededor de los contenedores. Y esta brigada rural, como bien decías, tiene el objetivo de mejorar la imagen del Camp Delch, dando servicios puerta a puerta, servicios de proximidad a los ciudadanos de las 30 pedanías del municipio. Y el servicio principal y el más novedoso es la recogida de podas que se realizará de lunes a viernes en un horario concreto. ¿Y cómo funciona? Bien, pues el ciudadano que haya hecho poda en su campo y tenga esos restos para desechar tiene que contactar el servicio de limpieza de manera previa y gratuita a través del WhatsApp que podemos encontrar rotulado en todos los contenedores y a través de ese número de teléfono que no atiende llamadas, solo WhatsApps se enviará un mensaje informando de la poda que se quiere recoger Y automáticamente el servicio de limpieza informará sobre el día y la hora a la que pasará a recoger esos residuos. Eso sí, el ciudadano tiene que encargarse de dejar la poda en, en bolsas o bien atadas, bien recogidas en la puerta para la hora a la que vayan a pasar a recogerla. Pues gracias, Janide, es, eh, por esos datos. Las, eh, Estamos escuchando a Héctor Díaz. Con respecto al repaso. Al servicio de repaso alrededor de los contenedores. Saben que uno de los problemas más importantes que tenemos en el Camp Delche de es eh, el comportamiento incívico de aquellos que dejan restos de escombros, de poda o incluso bolsas de basura fuera del contenedor que afean la imagen del Camp de Elche y que desde luego la policía está haciendo un esfuerzo muy especial a la hora de sancionarlos y de cogerlos in situ. Pero con este nuevo servicio de la UTLC, vamos a triplicar los servicios que se prestan de repaso alrededor de los contenedores para mantenerlos lo más limpios posibles. Y el alcalde ya ha fijado fecha para el Pleno Extraordinario solicitado por el Partido Popular con el fin de reprobar al gobierno de Sánchez por el recorte del trasvase Tajo Segura. Será el 30 de mayo tras el Pleno Ordinario. González advierte a los populares que de nada sirve plantear Esas reproches al gobierno que lo que hay que hacer es defender las demandas de los agricultores en los juzgados o a través del diálogo. Lo escuchamos defender ante los tribunales la, la importancia que tiene el traslado de possegura para nuestra ciudad. Por lo tanto, nosotros en juegos partidistas de formaciones políticas que creo que atraviesan por crisis de inmadurez, no vamos a entrar. Nosotros lo que entramos es en debates serios, profundos, sobre el agua y sobre medidas serias que sirvan para defender el trabajo. Por lo tanto, no vamos a entrar en pueblecitos que revelan una profunda inmadurez política y que no aportan nada. Pues seguimos con más declaraciones del alcalde porque ayer anunció que hoy viernes en Junta de Gobierno... ...se nombrará hijo adoptivo al vicario episcopal José Antonio Valero... ...por su compromiso social en Elche y por su especial vinculación con la festa. Escuchamos a nuestra compañera Marga García. Buenos días, Ros. La Junta Local de Gobierno aprobará hoy el nombramiento del vicario episcopal José Antonio Valero... ...como nuevo hijo adoptivo de Elche... ...los motivos, su vinculación con el misterio... Y las tradiciones ilicitanas... ...y sus fiestas durante los más de 30 años... ...que lleva en el municipio... ...nacido en una pedanía de Orihuela... ...Valero llegó a Elche en 1990... ...con la responsabilidad de levantar un nuevo templo... ...el de Nuestra Señora de los Desamparados... ...y cuyas obras concluyeron en 1997... ...desde entonces ha trabajado en pro de la ciudad... Al lado de los ilicitanos, incluso fue partícipe de la proclamación de la festa como Patrimonio de la Humanidad, de la que fue caballero portaestandarte y también miembro del patronato durante siete años. Pero sobre todo el alcalde ha destacado su gran implicación social con el barrio del sector Quinto durante todos estos años. Con este nombramiento se quiere reconocer la labor e implicación de personas nacidas fuera de Elche, pero con fuertes vínculos con el municipio. Pero si hay algo que realmente nos mueve y nos motiva a impulsar esta declaración como hijo adoptivo de Elche, de José Antonio Valero, es su gran implicación eh, en las cuestiones que han tenido que ver con su barrio y con su gran compromiso social, no solo con el sector quinto, con el plano, sino en general con nuestra ciudad. Un hombre con un gran compromiso social que desde la parroquia, desde su trabajo en la parroquia, eh, ha promovido eh, La igualdad ha promovido trabajar para las personas más desfavorecidas y corregir la brecha social que, indudablemente, hay en muchas zonas de nuestra ciudad. José Antonio Valero llegó en 1990 a Elche con el encargo del obispo de construir un nuevo templo, la Iglesia de los Desamparados. Hoy en la entrevista sentiremos su emoción y entre lágrimas nos contará... ...como desde que llegó siempre le han regalado los zapatos... ...para patear una ciudad con el objetivo de dar consuelo... ...a los que lo han necesitado y representar el papel... ...de padre eterno en el misterio con el Zen, ...con el fin de bendecir cada 15 de agosto desde las alturas... ...a su ciudad que lo acaba de nombrar hijo adoptivo. Yo diría que me enseñó a hacer una parroquia... Cuando el obispo, que luego fue cardenal, había muerto hace poco, fue cardenal de Toledo, después de marcharse de aquí, cuando él me llamó en aquel verano del 90 y me dijo que me enviaba el para levantar una parroquia nueva, yo le dije, señor obispo, ¿cómo se hace una parroquia nueva? Y él se quedó también extrañado por la pregunta. Y se quedó mirando unos segundos y me dijo... ...los no ilicitamos, no te enseñarán. Y, y así quedó la cosa. Y así quedó la cosa, como dice Valero... ...quien recibió ayer la noticia muy emocionado... ...y en un momento en que su estado de salud está delicado... ...porque el mismo... ...reconoce en la entrevista que se ha contagiado de COVID... ...y no se encuentra muy bien... ...las reacciones a su nombramiento ayer no se hicieron esperar... ...la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa... ...felicitó por el justo reconocimiento... ...y también al alcalde por lo acertado de la designación... ...el presidente Joaquín Martínez destacó el amor... ...que siempre ha manifestado hacia Elche... ...y su cercanía con las cofradías y hermandades ilicitanas... ...precisamente fue... ...conciliario de la Junta Mayor y pregonero de la Semana Santa en 2009. Y seguimos con más asuntos... ...el Círculo Empresarial de Ilche y Comarca... ...ha iniciado una nueva andadura... ...tras la última Asamblea del mes de marzo... ...en la que renovó su Junta Directiva. Ayer, en el primer desayuno con empresarios... ...trataron pues, las oportunidades de negocios... ...en países del África Occidental... ...poco explorados a nivel comercial y también de inversiones... ...ellos allí ven pues una oportunidad de abrir nuevos mercados... ...escuchamos al vicepresidente de Cedelco, César Noales. Hay inquietud eh, por salir, por... Eh... ...abrir la visión a otros mercados diferentes... ...a los que ahora eh, quizá tienen más dificultades... ...como son los del norte de Europa... ...con, con, con el, el conflicto bélico que tenemos... ...y bueno, y nuestros empresarios... Eh, ...tienen inquietudes... ...y como siempre en esta zona ya lo sabéis... ...que CEDELCO representa quizá... ...la zona empresarial más eh, emprendedora de España... ...y por lo tanto estamos intentando responder... ...a sus inquietudes". Países como Senegal, Ghana o Costa de Marfil tienen cierto riesgo... ...pero también una oportunidad de lograr beneficios... ...para empresas de la comarca y la provincia... ...según el director del Instituto de Comercio Exterior... ...Vicente Roncero. Los, eh, los países que, objetivo que hemos, eh, que hemos comentado... ...son eh, países que están en crecimiento anual exponencial de un 10%... Eh, tienen eh, muchas necesidades de infraestructuras, de tecnologías, de energías renovables, de, de sector agroalimentario. Eh, en definitiva, puede casar con muchas de nuestras eh, muy potentes empresas de la provincia, de la, de la comarca. Y no abandonamos el mundo empresarial porque Elche alcanzó en marzo... ...su récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social... En abril, el número de parados se situó en su nivel más bajo desde 2008, con más de la mitad de la población activa contratada de forma indefinida como efecto de la reforma laboral. Esta evolución de la situación económica fue uno de los temas tratados en la reunión entre el alcalde y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, que tuvo lugar ayer un encuentro en el que se puso sobre la mesa la importancia de Elche a nivel económico y como enclaving industrial para la Comunidad Valenciana, pero también los retos y necesidades en infraestructura, sobre todo a nivel municipal. Escuchamos al presidente de la Confederación Empresarial, Salvador Navarro. La valenciana, esa potencialidad que tiene en términos empresariales, en términos industriales, que es la referencia en esta ocasión para la provincia y sobre todo en temas económicos, en temas de empleo, de afiliación a la Seguridad Social, que son datos positivos, afortunadamente, ...en general en la Comunidad Valenciana... ...especialmente en el CHE... ...y desde luego de retos... Y, ...y también hemos hablado de retos... ...de necesidades de infraestructuras... ...que tiene el municipio... ...y en eso ponemos a disposición... ...la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana... ...también a, a través de Joaquín... Eh, ...su presidente en CC. El alcalde hizo referencia por su parte... ...a proyectos como el Campus Tecnológico... ...o la ampliación del Parque Empresarial... ...que dice son... ...una apuesta por el crecimiento económico empleo y también del bienestar, a la vez que seguirán trabajando en actuaciones pendientes como la modernización del tren de cercanías o la conexión de la A7. Lo escuchamos. Hemos hablado de nuestro empeño en seguir siendo una ciudad líder en el suelo industrial con esa ampliación del parque empresarial que estamos impulsando de nuestro interés por atraer empresas tecnológicas a nuestra ciudad de la mano del campus tecnológico o del enorme interés que tenemos en los proyectos que tienen que ver con la mejora de las infraestructuras en la comunidad valenciana y también en nuestra ciudad. Por lo tanto, creo que ha sido una reunión positiva, muy fructífera, en la que hemos puesto en común Objetivos que al final lo que persiguen es mejorar la competitividad de nuestras empresas y es provocar y conseguir también el desarrollo social y económico y la mejora de las condiciones sociolaborales en la que es una de las capitales económicas de la comunidad valenciana. Y un sector que se quiere potenciar, esta vez a nivel local, es el agroalimentario. Elche pondrá en marcha campañas de promoción para incentivar y apoyar uno de los sectores clave de la economía ilicitana. Según la Edil de Medio Ambiente Esther 10, estas empresas posibilitan el consumo de kilómetro cero, aseguran una producción sostenible, fomentan la economía circular, dinamizan el Camp de Elche y son pieza clave en la estrategia Elche 2030. Mientras que el responsable de comercio, Felipe Sánchez, destacó el aumento de recursos para promocionar el consumo local y visibilizar los productos fuera de leche. Otro de los sectores que quiere impulsar el Partido Popular es el cultural, así lo recoge en su proyecto de ciudad que presentó hace apenas unos días el líder de los populares Pablo Ruz, quien ha propuesto estrechar... ...la colaboración entre el Ayuntamiento... ...y el yacimiento arqueológico de la Alcudia. Ruz cree necesario relanzar las relaciones, colaboraciones... ...y proyectos entre ambas partes... ...para hacer del yacimiento un emblema del arte íbero... ...no solamente a nivel provincial y regional, sino nacional. Y el Ayuntamiento... Actualmente no tiene los, los lazos ni los vínculos de colaboración estrechos que la Alcudia necesita. Algo tan sencillo como un autobús directo entre el núcleo urbano y la Alcudia sería una asignatura esencial a promover por parte del equipo de gobierno. Por eso nosotros creemos que, para redescubrir la Alcudia, para que nos sintamos orgullosos de este enclave único en el mundo, ...para darlo a conocer y para que se convierta en una referencia turística... ...hay que promover, hay que establecer vínculos... ...entre el Museo Arqueológico y de Historia Alejandro Ramos Folqués... ...y este yacimiento, para precisamente hacer ciudad... ...para seguir conociendo y por tanto amando lo que es de todos. También se trabaja por relanzar el sector turístico... ...ayer el concejal del área, Carles Molina... Pues aplaudía de nuevo el haber conseguido un año más las banderas azules para nuestras playas. Lo escuchamos. Elche ha revalidado las cinco banderas azules que distinguen la calidad de nuestras playas. La ATET, la Marina, Arenales del Sol Sur, el Carabasí y Pequeres, el Rebollo, han sido nuevamente distinguidos con esta bandera azul. Quiere decir que desde Elche cuidamos nuestras playas, hay que ponerlas en valor, hay que ser nuestros, los mejores embajadores de nuestras playas y sin duda es un gran activo turístico para, nuestra, para nuestro destino turístico y para nuestro municipio. También el CHE se caracteriza por su solidaridad. El Instituto Salesiano celebró ayer su décimo aniversario del proyecto Bicis Solidarias, una iniciativa de aprendizaje y servicio que llevan a cabo los alumnos de formación profesional básica del centro con el objetivo de dar una segunda oportunidad a bicicletas que son donadas por la ciudadanía y que acaban ...en manos de quienes más las necesitan. Escuchamos a Pedro Moreno, profesor y coordinador del proyecto... ...pues dando detalles de cuántas bicicletas se repartieron este año. Hasta hoy hemos donado 408 bicicletas... ...lo cual quiere decir pues, que hemos recibido eh, de donaciones... ...pues medio, eh, medio millar, más de 500... Y bueno, las que estáis viendo aquí, pues que vamos, estamos ya en las últimas semanas del curso, entonces tenemos muchas pendientes por entregar, todavía en lo que nos queda de curso. Irán a refugiados eh, ucranianos que están aquí en nuestra ciudad, la mayoría niños. También vamos a mandar nuevamente a Guinea-Bissau y a Cáritas, aquí en la parroquia de nuestro barrio, en Desamparados. Pues puede que completemos con cerca de otras 50 bicicletas todavía en lo que queda de curso y seguimos con más asuntos eh, mayor atención tratamiento y visibilización eso fue lo que reclamaron ayer los afectados por fibromialgia en el día internacional de esta enfermedad y del síndrome de la fatiga crónica el salón de plenos acogió una lectura de un manifiesto a cargo de la asociación ilicitana de fibromialgia esta patología afecta a un 6% de la población y la mayoría son mujeres Y terminamos este relato informativo contándoles pues, lo que ocurrió ayer en la zona centro, porque vecinos eh, nos enviaron un vídeo que grabaron para mostrar una auténtica nube de abejas que estuvo sobrevolando la calle Luis Gonzaga Llorente, la que sigue a Maestro Albeniz. Y es que hemos entrado en primavera. Miles de abejas estuvieron durante dos horas concentradas en esta zona, lo que causó miedo entre los vecinos, que tuvieron que cerrar puertas y ventanas para impedir que entraran a sus viviendas. Algunos llamaron a los servicios de emergencias ante lo que parecía Una amenaza seria, se personó la policía y un apicultor para intentar alejarlas, algo que consiguió después de casi tres horas, el número de abejas se fue reduciendo. Al concentrarse en la zona alta de los edificios y no bajar a la superficie, no ocasionaron ningún problema a peatones y conductores. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.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 Autofima Hyundai, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Romautos, Concesionario Oficial Mazda y Grupo Paredes Automoción Llegamos al tiempo deportivo, vamos con la crónica de José Antonio González quien nos da los detalles de esa primera edición de la carrera nocturna que mañana se va a celebrar en Elche Muy buenos días José Antonio Hola, buenos días. Más de 1.600 atletas participarán en la Elche Night Race mañana sábado, una carrera nocturna pionera que arrancará y concluirá en el paseo de la estación. Para esta primera edición la prueba está dividida en dos distancias, con dos recorridos, el 6K que comienza a partir de las 9 y media de la noche y el 10K que lo hará 13 minutos más tarde. Nos dan más detalles el concejal de deportes Vicente Alberola y el director técnico de la carrera Juan Carlos Esteso. 1, 600 inscritos es una cifra muy importante, es una cifra que se, que se acerca mucho a, a, a los números de otras carreras con, con mucha más antigüedad y mucho más arraigadas. Queríamos eh, dar el, el mismo reconocimiento que, que todo el mundo que corriese tanto una distancia como otra, no por ser menor, que no disputase su propia carrera. Entonces sale eh, 6K a las 21.30 y justo, lo tenemos ya controlado porque tiene que ser cronométricamente eh, clavado, a los 13 minutos saldrá el, el 10K para que la, la cabeza de carrera cuando llegue en torno a unos 18 minutos los más rápidos ya tengan su, su entrada meta limpia, eh, disfrutada entonces es como dentro de las dos carreras tenemos sus su, su dos propios momentos de salida, llegada y, y que cada corredor no, no se vea intercedido por quien está corriendo a mi lado, cada uno tiene su carrera, su distancia y bueno ese es otro punto diferenciador que no tienen otras carreras en el que basan en, en dos distancias que lleva doble trabajo pero para nosotros también una doble satisfacción. Los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculina como femenina obtendrán un trofeo. La recogida de los dorsales y de la camiseta oficial de la carrera se va a realizar en el Parque Deportivo Emilio Villanueva este viernes por la tarde y el sábado a lo largo de todo el día. Las inscripciones continuarán abiertas hasta hoy y los precios son de 10 euros para la 10K y de 8 para la 6K. ¡Hasta luego! Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol tiene mañana partido en Vigo, en Balaídos, a las 9 de la noche... ...pero la verdad es que todavía se habla y se disfruta de la permanencia matemática que deja al Elche por tercer año consecutivo en primera división. Hacía casi 50 años que el Elche no disfrutaba de tres temporadas consecutivas en la máxima categoría, concretamente desde finales de los 70 cuando llegó a estar en cinco temporadas consecutivas en la máxima categoría. Y la verdad es que este ha sido un equipo de autor desde la llegada de Francisco. El conjunto blanquiverde ha ido sumando los puntos necesarios para llegar a estas últimas jornadas sin dramatismos y con un cómodo colchón. Los Y verdes serán de primera la próxima temporada. Francisco reconocía que se ve entrenando al Elche Club de Fútbol la próxima temporada. Yo visualizo y me veo, me veo. Ya siempre lo dije el otro día, hay una negociación por medio, que al final esto no solamente depende de mí, depende también del club, pero también he dicho muchas veces, la sintonía es muy buena, sabemos lo que hemos hecho, lo que hemos dado cada uno. Eh, Y ahora a partir de ahí, bueno, pues eh, intentaremos lógicamente que todo vaya bien, con todo el respeto siempre, con el por el bien del club. Y, y yo he dicho que estoy súper contento, súper a gusto, y, eh, en un club que, que creo que tiene por mucho mucho por crecer. Y como yo quiero estar en un sitio que quiera crecer, creo que es un sitio idóneo. Por su parte, los futbolistas, como reconocía el capitán Fidel, también están contentos con la labor del técnico Blanco y Verde y abogan por su por su renovación, Fidel. Por supuesto, ¿no? Yo creo que al final los números están ahí, ¿no? Creo que desde que ha llegado el míster se ha conseguido un objetivo muy, muy importante. El Mister tipo eh, especial, súper cercano, eh, transmite muchísima intensidad, eh, juegues, sabemos perfectamente a lo que jugamos y, y luego eh, en el día a día, como te digo, es eh, eh, un, tipo, un tipo fantástico que, que se hace querer y bueno, al final que, creo que los resultados siempre están por encima de todo y yo creo que los resultados le avalan, ojalá pronto podamos celebrar que, que el mister sigue porque bueno, nosotros estamos encantados con él y, y ojalá pueda estar aquí mucho tiempo con nosotros. Por cierto que con los resultados de ayer, el Levante ya es equipo de segunda división, cayó goleado en el Santiago Bernabéu, el Cádiz perdió y se complica la vida, el Mallorca sigue siendo el equipo que abre la zona de descenso a dos puntos de la salvación, a dos puntos del Cádiz, el Alavés gracias a su victoria todavía...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 Y la vaquería del Candel. Muy buen día, vamos a tener un fin de semana casi de verano y es que las altas presiones continuarán con nosotros garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta noche cielos prácticamente despejados con algún intervalo puntual de nubosidad, de viento flojo, temperaturas nocturnas que no han bajado tanto en la ciudad. Hemos alcanzado aquí en la estación meteorológica de Teleelch una mínima en torno a los 16 grados, en pedanías como Matola o Derramador hemos rozado los 13 grados, 12 en Valverde, 15 en La Valla, 16 en Torrellano, 14 en El Altec, 15 en La Marina y en Santa Pola una mínima que no bajaba de los 17 grados. Hoy tendremos una jornada estable anticiclónica con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y hoy seguirán subiendo las temperaturas máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 26 grados. En buena parte del territorio hoy alcanzaremos los 26-27 grados. Fin de semana casi de verano con ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Y por ...se activará el sistema de brisas... ...con vientos flojos de sureste... ...alcanzaremos temperaturas para este fin de semana... ...máximas en torno a los 27 grados... ...mínimas que no bajarán de los 17 grados... ...y es que la semana que viene... ...con el avance de la masa de aire tropical continental... ...seguirán subiendo las temperaturas... ...para el lunes podríamos rozar incluso los 30 grados. En Rivera Salud garantizamos tu seguridad...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 Son las siete y treinta y dos minutos de la mañana, y vamos a endulzar con una pizca de azúcar este relato informativo. Sugar, ooh. you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling, too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Ooh. con Rosmar y Alonso. El próximo día 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y sus responsables acaban de presentar esta misma semana un apretado programa de actividades gratuitas, como jornadas de puertas abiertas, talleres, visitas guiadas, todo ello para dar a conocer a la ciudadanía el poder de los museos. Pues bien, para saber más de lo que se prepara en Elche, contamos con el director de los museos municipales, Miguel Pérez. Muy buenos días, Miguel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 ...es enseñar sobre todo a, a valorar a las personas... ...y a todo lo que ha sido creación de ellas desde, desde la prehistoria. ¿Con cuántos museos cuenta en la actualidad? Eh, ¿Están bajo tu responsabilidad eh, el ayuntamiento? Pues eh, actualmente, bueno, son los museos municipales... ...y que son eh, tres, el de arte contemporáneo, el de la festa... ...el arqueológico y de historia... Y, ...y bueno, lo que la gente bueno, pues asume que, tiene, que es un museo... ...pero que realmente es un centro de interpretación... Que, es el ...que se llama, bueno, Museo del Palmeral. ¿Y de ellos cuántos tendrán jornadas de puertas abiertas... ...y actividades a partir del 18 de mayo? Pues tendrán abiertas eh, el centro de interpretación... ...y los dos museos que tenemos abiertos... ...que es el Museo de la Festa... ...y el Museo Arqueológico y de Historia de Che. ¿El de Arte Contemporáneo para cuándo se va a abrir?... Pues eh, si todo va bien, según lo que me están, bueno, la última información que tengo, eh, esperamos que será a finales de, de este año, de segundo semestre me han comentado, empezaremos ya la actividad expositiva. Mientras tanto, lo que tenemos abierto, Miguel, está bajo tu responsabilidad, tenemos el MAE. ¿Qué prepara el MAE para, para a partir, del 18, a partir del 18 de mayo? Es, eh, es, esos días, del 18 hasta el fin de semana, el domingo, los, eh, ¿cualquier persona puede visitar los museos municipales de forma gratuita? Sí, el 18 y luego ya sería el sábado 21 y el domingo 22. El 18 porque es la, la conmemoración, que además coincide, como todos los años, con, la de, con el aniversario de la declaración del Patrimonio de la Humanidad del misterio eh, ...bueno, pues ese, ese día es jornada de puertas abiertas... ...y luego también tenemos el sábado 21... ...y los domingos que son siempre gratuitos todos los museos... ...las actividades, bueno, sobre todo... Eh, ...las hemos enfocado al sábado 21 y domingo 22... ...que es cuando, bueno, pues la gente tiene más, más tiempo de ocio... ...y por lo tanto pensamos que, que pueden disfrutar más de, de la oferta... ...y de las actividades que hemos preparado, de todas formas... El miércoles 18 se harán un par de visitas guiadas en el, en el Museo Arqueológico de Historia del Che a las 12 y a la 1. El Museo del Palmeral también hará una visita guiada al Museo del Palmeral con una demostración también de Trapa de Palmera, será a las, de Trepa de Palmera a las 11 y media. Y eh, también a las 11 y media, de manera interactiva, en el Museo Arqueológico de Historia del Che se podrá acceder a, bueno, a visitar la sala de prehistoria en el MAE, sobre todo enfocado a centros escolares, ¿no?, como una especie de, de juego, eh, bueno, con la plataforma Geniali, en la que, bueno, pues los centros educativos, pues podrán eh, acudir, ya que no, pues, a lo mejor no, no salen de, de la clase, pues podrán acudir a disfrutar eh, online de esta, de esta actividad. El sábado 21, eh, bueno, es cuando tenemos... Mmm, ya empezamos con, con toda la parte más, más, más amplia de, de actividades. A las diez y media también en el Museo del Palmeral tenemos un taller familiar, hechos de dátiles y, y agua, en el que bueno, pues, eh, se va a bueno, hacer una breve explicación del contexto histórico, se valora la, la, la evolución de, de la tecnología y materiales, los procesos, de, de, ...de cultivo, y bueno, pues al final también los, los nenes irán familiarizando con, con lo que fue el cultivo de las palmeras... ...en los huertos, eh, luego tenemos también a las once y media, eh, también visita guiada... ...con demostración de trepa, de trepa de palmera, en el Museo de la Festa tenemos a las doce visita, visita guiada... Y en el Museo de Arqueología y Historia de Elche tenemos a las 11 también otro taller. Hemos intentado que no se solaparan o que la gente pudiera decidir qué horario eh, le venía mejor. Tenemos aquí un taller de arqueología experimental sobre amuletos fenicio-púnicos. También visita guiada a la una. Y a las 7 de la tarde un concierto a cargo del grupo Percusión eh, de Elche del Conservatorio Profesional de Música de Elche. De Elche. El domingo ya tendríamos también en el Museo del Palmeral, a las once y media misma hora siempre, el, una visita guiada con también demostración de trepa de palmera. Eh, a las doce en el Museo de la Festa otra visita guiada y el Museo Arqueológico de Historia de Elche tendríamos a las diez otro taller, esta vez de temática ibérica, tejedoras iberas A las once y media tendríamos... Eh, ...la primera sesión de cuentacuentos... a haber cinco sesiones... ...con lo cual de media hora... ...con lo cual también se puede... ...la gente adaptar... A, ...al horario que mejor le convenga... ...y a la una cerraríamos... ...con una nueva visita guiada al museo. Bueno, es muy amplio... Eh, ...todo este tema de actividades... ...Miguel, eh, ¿qué, ¿qué sabemos... ...el MAE que tiene de, de los amuletos fenicios... Y de, los, eh, ...y de las tejedoras íberas... ...¿qué tenemos?... Bueno, de las tejedoras iberas, sobre todo lo que tenemos son las evidencias de, de, bueno, de esta producción textil, ¿no? que muchas veces se ha ensalzado bueno, pues el tema de, del guerrero íbero, ¿no? En este sentido, pues bueno, lo que es el armamento y una manera de, de ver mediante esta riqueza de cultura material, de las armas, pues bueno, pues poder valorar eh, sobre todo la riqueza masculina. ¿no? Es cierto que los textos antiguos pues, nos informan de, del valor de. Del textil, ...del textil ibero, ¿no?, de los tejidos... ...y además debemos de pensar que esta riqueza de la vestimenta... Eh, ...permitía distinguirse eh, a unas etnias, a unos pueblos de, de otros, ¿no? Con, ya fueran con los motivos, ya fueran con las telas... ...o incluso también, pues bueno, pues las diferencias también sociales... ...no todos vestían exactamente igual... ...con lo cual el valor, que es un trabajo además producido por mujeres... ...pues en este caso lo que trata de ensalzar es eso... ...tenemos pesas de antiguos telares verticales... ...tenemos fusayolas para, el, para lo que es el hilado... ...o sea que tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimos elementos... ...en cuanto a los amuletos fenicio-púnicos... ...bueno, estos están dispersos sobre todo en el, en el, en el territorio... ¿no? ...en nuestra área del sureste peninsular... ...los amuletos eh, Bueno, la mayoría se encuentran en contextos de necrópolis, es decir, bueno, pues es aquello de en ese gran viaje, último viaje hacia el más allá, pues se, se depositaban en algunas de estas tumbas, pues para... Mmm, dar esa esa esa protección ¿no? algunos de estos amuletos pues son de de, de tipo egiptizante no uh -huh. eh, por la bueno los tenían eh, ese contacto muy estrecho con el con el con el ámbito egipto, egipcio y lo y lo y lo transportaban aquí no entonces pues, bueno todo este contexto es el que ayudamos también a, a explicar ¿no? la función uh -huh. los distintos símbolos y también las fabricaciones no pues si fueran uh -huh. si son de huesos si son en, de, de, de, algún, de algún tipo de, yeah. bueno, pues de, de, de, de piedra valiosa, uh -huh. etc. En fin, eh, esto es una explicación de lo que es realmente el poder del museo, entender de dónde venimos y qué somos. Miguel, eh, ulti, última pregunta porque no hay más tiempo... Eh, en enero, antes de la guerra de Ucrania, el alcalde presentó las, eh, las prioridades para este año y en los presupuestos figuraba más de un millón de euros para la remodelación del MAE. Llegó la guerra, llegó la inflación, llegó la crisis y llegó ese plan anticrisis con modificaciones presupuestarias. ¿Qué pasa con ese millón eh, de euros para el MAE? ¿Continúa, ¿Continúa? Sí, sí, sí, continúa, continúa. De hecho, bueno... Eh nosotros estamos trabajando, la parte del proyecto arquitectónico se está llevando desde el área de, de urbanismo, pero sigue adelante la idea de dotar al museo de esa, de esa nueva sala de exposiciones en la que bueno, pues se pueda facilitar y hacer una serie de mejoras al museo que, que son necesarias, ¿no? dotarlo de, de muelle de carga y descarga que, que ahora mismo pues, carece, con ¿no? lo cual bueno, pues nos permitirá facilitar eh, la solicitud de, estos, de materiales sensibles, muy voluminosos o muy pesados, y también, bueno, desde luego, mejorar las condiciones de seguridad y de conservación, que son requisitos insalvables para, para algunas piezas cuando se solicitan a museos eh, importantes. Una de las piezas más destacadas la, acaban de, de hallarla, ese pavimento geométrico con elementos vegetales, algún día lo expondrán después de estudiarlo y catalogarlo. Llegarán a conclusiones de, de qué siglo eh, es y a qué casa pertenecía por el lugar en el que se encontraba. Miguel, ese es el trabajo de ustedes, el trabajo de los museos. Le hemos entrevistado en 2022 y de nuevo tenemos que entrevistarle con motivo del Día Internacional de los Museos sin la, el regreso de la Dama de Che. Otra vez será, ¿no? Bueno, a ver, seguimos aproximándonos, dando, dando pasos y desde luego la, la inversión de la, por la que me preguntabas es, es un paso firme, importante, porque bueno, debemos de pensar que, que si preparamos el museo para poder acoger eh, la dama de Elche, pues, pues podrá acoger eh, la mayoría de piezas que, que, que se puedan solicitar, ¿no? Pues esperemos que en 2023 podramo, pode, podamos eh, celebrar su llegada. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros, como siempre.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 Son las 7 y 48 minutos de la mañana, vamos a recordar en titulares las noticias que, con las que hemos comenzado este relato a las 7 de la mañana en el programa La Glorita. Les venimos contando desde entonces que el Ayuntamiento va a poner en marcha a partir del próximo lunes un servicio gratuito de recogida de poda puerta a puerta. ...que podrá ser solicitado mediante el WhatsApp... ...ayer se presentaron los nuevos contenedores... ...y los camiones de la Brigada Rural... ...del Servicio de Limpieza... ...también, Elche... ...les estamos contando la reunión... ...que mantuvo el alcalde ayer... ...con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana allí se dijo que elche alcanzó en marzo su récord histórico de afiliaciones en la seguridad social esta evolución de la situación económica ha sido uno de los temas que se abordaron en ese encuentro para seguir en esta línea pusieron sobre la mesa actuaciones pendientes como la modernización del tren de cercanías o la conexión de la a7 también eh, Hemos escuchado las declaraciones de Carles Molina, el concejal de Turismo, destacando que un año más se vuelven a conseguir las cinco banderas azules, a pesar de los desperfectos sufridos en nuestro literal por las tormentas de marzo. Y también José Antonio Valero, vicario episcopal, será nombrado hijo adoptivo de Elche por su compromiso social y su vinculación tan estrecha con el Misteri. Hoy en nuestro programa, en la última hora, sobre las nueve y media, lo entrevistaremos para conocer cómo llegó a Elche en 1990 y cómo logró levantar el Templo de los Desamparados y ganarse el cariño y la admiración de los ilicitanos. Y en la página Deportiva José Antonio González nos está contando los detalles de la primera edición de esa carrera nocturna que tendrá lugar mañana sábado y Paco Gómez como el Elche sigue disfrutando de su salvación. Mañana jugarán en Vigo contra el Celta y el míster Francisco declaró que se ve entrenando la próxima temporada al equipo y en un club que dice tiene mucho que crecer. La glorieta con Rosmar y Alonso. ¿Buscas coche? ¿Buscas moto? ¡Encuéntralo en Ifa.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 Euros de descuento al cortamotor concesionario San John. Nueve minutos para alcanzar las ocho en punto de la mañana. Vamos a recordar esa información deportiva primero con José Antonio González con la carrera nocturna.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 Son las ocho en punto de la mañana, comenzamos la segunda hora del programa La Glorieta contándoles las noticias, las noticias que marcan, que marcaron la jornada de ayer y que marcarán la de hoy, porque está previsto que la Junta de Gobierno en la reunión de hoy se apruebe un nombramiento, el de hijo adoptivo para el vicario episcopal José Antonio Valero. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días.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 Valero recibió la noticia ayer emocionado... ...y en un momento en que su estado de salud está delicado... ...porque nos dijo en la entrevista que se ha contagiado de COVID... ...y no se encuentra muy bien. Y las reacciones a su nombramiento no se hicieron esperar. La Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa... ...le ha felicitado por el justo reconocimiento... ...y también al alcalde por lo acertado de la designación. El presidente Joaquín Martínez destacó el amor... ...que siempre ha manifestado hacia Elche y su cercanía... ...con las cofradías y hermandades... ...precisamente fue conciliario de la Junta Mayor... ...y pregonero de la Semana Santa en 2009. Y ayer se presentó la Brigada Rural de Limpieza... ...que se pone en marcha a partir del próximo lunes... ...con nuevos contenedores, grandes camiones... ...y trituradores de poda... Y lo destacado es el nuevo servicio de recogida de poda de forma gratuita. Nos lo cuenta nuestra compañera Janire Perona. Buenos días.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 Hablamos a continuación de dos importantes o destacadas reuniones empresariales que tuvieron lugar ayer. El círculo, comenzamos con la primera, el círculo empresarial de El Chico Marca, Cedelco... Tras eh, la renovación de su junta directiva, ayer eh, realizó su primer desayuno con empresarios en el Hotel Huerto del Cura. Trataron las oportunidades de negocios en países de África Occidental poco, por ser poco explorados a nivel comercial y de inversiones. Desde Cedelco consideran esta nueva junta directiva que es una nueva forma de abrir la visión a otros mercados para la posible implantación de empresas. Escuchamos al vicepresidente César Noales.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 El Che alcanzó en marzo su récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social. En abril, el número de parados se situó en su nivel más bajo desde 2008, con más de la mitad de la población activa contratada de forma indefinida gracias a la reforma laboral, según destacó el alcalde en ese encuentro. Esta evolución de la situación económica fue uno de los temas abordados y en el que se puso sobre la mesa la importancia del de Che a nivel económico y como enclave industrial para la Comunidad Valenciana, pero también los retos y necesidades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 en zeer We hebben een aantal nieuwe in de komende jaren in de komende jaren gaan uitvoeren. We hebben een aantal nieuwe we in de komende jaren gaan uitvoeren. We hebben een aantal nieuwe projecten die we in de komende jaren gaan uitvoeren. We hebben in de komende jaren en uitvoeren. We hebben een aantal in de komende jaren gaan uitvoeren. We hebben een aantal in de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 destacó el aumento de recursos para promocionar el consumo local y visibilizar los productos fuera de Ilche. Otro de los sectores que quiere impulsar eh, es el cultural, que se quiere impulsar, es el cultural.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 Eh, Carles Molina destacaba y aplaudía que de nuevo un año más Elche ha podido revalidar sus cinco banderas azules ese distintivo que garantiza la calidad de nuestras playas a pesar de los destrozos sufridos por los últimos temporales que vivimos el pasado mes de marzo Escuchamos a Carles Molina Elche ha revalidado las cinco banderas azules que distinguen la calidad de nuestras playas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 Ayer mismo, el Centro Educativo Salesianos de, de Elche, el San José Artesanos Salesianos de Elche, abrió sus puertas a antiguos alumnos, medios y ONGs para celebrar el décimo aniversario del proyecto Bicis Solidarias, con una exposición fotográfica que hace un recorrido en el tiempo y por los diferentes países que han recibido las bicicletas reparadas a lo largo de estos diez años. Con este proyecto, los alumnos de la FP Básica, no solo aprenden a hacer trabajos de carrocería o mecánica, también se forman en valores y logran dar un servicio a las personas con menos recursos. En estos 10 años, la ciudadanía ha donado más de medio millar de bicicletas al centro y, a día de hoy, son ya 408 las que se han podido entregar a diferentes asociaciones y ONGs. Y este año, cerca de una veintena, serán donadas a los refugiados ucranianos, en su mayoría niños, según el profesor y coordinador.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 Miembros de la Asociación Ilicitana de Fibromialgia leyeron ayer un manifiesto en el salón de plenos del Ayuntamiento por el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica. La presidenta María Gonei y su vicepresidenta Aurora García reivindicaron mayor atención, tratamiento y visibilización para las personas afectadas. El 6% de la población padece esta enfermedad y la mayoría son mujeres. La patología fue reconocida por la OMS en el 92, lo que ...un gran impulso muy importante para las personas afectadas. Desde la asociación trabajan a diario para informar y asesorar a ellas y sus familias... ...defender sus intereses, difundir la necesidad de un diagnóstico precoz... ...y sensibilizar a la opinión pública sobre esta enfermedad. Y terminamos pues, contándoles un suceso que ocurrió ayer...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 Was running blind like silver hola amigos Atención, límite 48 horas en Tiendas Anticrisis El Castor. Solo durante 48 horas, desde el viernes 13 de mayo hasta el sábado 14, encontrarás muebles, colchones, televisores, lavadoras, frigoríficos y mucho más a precios increíbles. Y lo puedes financiar en 12 meses sin intereses. Aprovecha el límite 48 horas en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en Tiendas Anticrisis.com Es...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 Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las ocho y media Celta Elche en Marcador. Son las 8 y 21 minutos de la mañana y antes de la información deportiva que aún queda añadir al relato informativo y de la previsión de Vicente Bordonado vamos con los Dicter, esos vagabundos del rhythm Blues que fueron muy populares sobre todo a mitad del pasado siglo al lanzar éxitos como este. ¿Lo recuerdan?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 Oh, I know. Laugh and sing yes, I know. But while we're rub hard oh, Don't give your yes, heart To anyone oh, But yes, don't know. forget Who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling Say, say the last dance for me mm. Baby don't you know I love you so Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much You can dance, you can dance. go and carry it on Till the night is you gone and it's time you to can go dance. You can dance. If he asks, you can dance. if you're all alone you can, can he take you, you home, dance. you must tell him you no Cause you don't dance. forget he's taking you home And in whose arms you're gonna be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 Dance for me. Say. The last Dance for Me. Say. The last Dance for Me. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peyón los E-Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo.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 Vamos con la información deportiva. José Antonio González nos va a contar los detalles de esa primera carrera nocturna que se va a celebrar mañana por la noche en Elche. Tendrá salida y entrada en el Paseo de la Estación. Buenos días, José Antonio.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 ...pues a Paco Gómez ya lo tenemos aquí... ...en los estudios de Tele -Elche, Radio Marca... ...muy buenos días Paco... ...Hola Ros, buenos días... ...te hemos escuchado en la crónica... ...de las siete y media... ...de las ocho menos diez... ...y en ella pues nos aseguras que... ...todavía se está celebrando... ...en el Elche Club de Fútbol... ...lo que consiguieron el miércoles por la noche... Tú ayer nos describiste muy bien y, eh, y supongo que anoche en tu eh, espacio televisivo pusiste la imagen de lo que ha sido el festejo de haber conseguido un año más, una temporada más, sí. estar en primera división. Pero los entrenamientos eh, volvieron ayer sí. y el partido es mañana. Así que, ¿cómo está la plantilla el día después del festejo? Sí, bueno, eh, ayer por la tarde volvieron los entrenamientos, esta mañana entrenan y habrá rueda de prensa de Francisco ...previa al partido y aunque los futbolistas intentan abstraerse de esa celebración... ...sobre, to <risa> sobre todo por parte del entorno blanquiverde, ¿no? uh -huh. de la afición blanquiverde que lo está disfrutando... ...porque no hay que olvidar que el Elche va a enlazar tres años seguidos en Primera... ...y esto no pasaba desde finales de los 70, hace casi 50 años que el Elche no estaba tantas temporadas seguidas... ...en Primera División, entonces fueron cinco y desde luego el récord está en los dorados años 60, donde llegó a estar toda la década de los 60 en primera, 11 años consecutivos para ser exactos, pero bueno, estamos ante una nueva etapa, la afición es consciente de que cuesta mucho eh, asegurar la permanencia en primera división y se disfruta. De todas formas, los futbolistas y el entrenador, hoy lo escucharemos, intentan no afear este final de temporada uh -huh. con dos buenos resultados, mañana en Vigo, frente al Celta, ...y la semana que viene aquí contra el Getafe... ...porque además Francisco se ha marcado como objetivo... ...superar el récord de puntos de 41... ...que es de la época de Escrivá... ...de hace una década en primera... ...y para ellos solo le bastaría con una victoria... ...está a dos puntos de esos 41... ...es una manera de intentar motivar a los futbolistas... ...porque claro, una vez que consigues el objetivo... Ya empiezas a pensar eh, en la próxima temporada, en la renovación, en si sigue este, sigue aquel, a dónde voy, me quedo aquí. Bueno, es lo típico, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, vamos a ver si el equipo mañana le da otra alegría a la afición blanquiverde. Seguro, seguro. Ya no se juega lo mismo cuando no tienes tanta presión. Claro. Ahora se divierte, ahora uno disfruta. El que hayan convocado rueda de prensa por parte del mister, puede que haya novedades con respecto a lo que ya viene anunciando, uh -huh. que se ve. ...en la próxima temporada... ...en un equipo que dice que tiene mucho que crecer... ...sí, bueno, yo creo que hoy no va... ...me da la sensación de que el club... ...va a esperar a la semana que viene... ...para hacer una rueda de prensa conjunta... ...con el presidente y el entrenador... ...para anunciar su renovación... ...porque yo creo que al final va a haber renovación... Eh, ...de hecho los aficionados cantaron... ...Francisco Quédate sí. al final del, del partido... ...el técnico fue muy claro y dijo que se ve... ...la próxima temporada... El presidente ya le declaró su amor hace un par de semanas diciendo que es el entrenador ideal sí, sí. Que y que quieren que siga, entonces lo normal es que continúen, eh, en principio podría ofrecérsele, él suele eh, pedir una temporada pero el club podría ofrecerle uh -huh. dos temporadas con mejora del contrato económico porque la verdad es que se lo ha ganado, ha cumplido con creces para lo que se le contrató. Y yo creo que hoy no se va a anunciar la, la renovación, de todas formas le preguntaremos por si claro. ha habido algún avance. Además, eh, está ya cerca el final de temporada y supongo que Francisco tendrá mucho que decir, si se queda, eh, qué jugadores se quedan con él y cuáles son los que <coughs> tienen que salir. Sí, aquí está claro que el, sobre todo el binomio Bragarnic-Francisco eh, van a ser los que van a... Eh, ...perfilar la plantilla de la próxima temporada. Al técnico hay que preguntarle siempre, aunque al final claro. sea el propietario el que tome la última decisión... ...pero yo creo que hay que hacerle, si finalmente se queda, una plantilla acorde a su filosofía. Francisco es un entrenador que le gusta atacar, que es valiente... ...y no le puedes eh, firmar futbolistas que a él no le encajen. Claro. Entonces siempre hay que contar con su opinión. ¿Le soléis preguntar por el futuro de Pastore? Sí, sí, prácticamente todas las veces, Todas las semanas. ¿Y qué hay de Pastore? A pobre, ver, pobre Pastore. A Pastore se le defiende mucho porque a pesar de ser un, una estrella que se apagó hace, uh -huh. hace unos años y que aquí a pesar de su nombre no ha podido rendir ni a la mitad del nivel que él eh, tenía acostumbrados a sus fans, eh, es un hombre que se ha integrado muy bien en la plantilla y los compañeros hablan y el entrenador hablan maravillas uh -huh. de él, de esa humildad que no es muy habitual en las estrellas, ¿no? Y entonces eso juega a su favor, lo que juega en su contra claramente es su rendimiento, que yeah. ha sido muy deficiente en comparación a las expectativas Pero, que creo. un equipo necesita un <ríe> jugador psicólogo? No, a ver, Pastore no ejerce de psicólogo, para eso ya está Francisco. <ríe> Pastore lo que tiene que hacer, si se le diese la oportunidad de seguir, me imagino que para seguir primero tendría que rebajarse considerablemente eh, sus condiciones económicas, porque mm -hmm. ya no están acorde a su rendimiento, y segundo, tendría que empezar a rendir, algo más. Uh -huh. Yo no lo veo en el Elche, yo no lo veo, sinceramente, porque al final el Elche lo que tiene que tratar es de quedarse con los que más han rendido y buscarle acomodo a los que menos han rendido y fichar cuatro o cinco jugadores de verdad que eh, aumenten el nivel de la plantilla de cara a la próxima temporada. Bueno, Paco, no te puedo seguir exprimiendo porque <risa> el tiempo corre en Muy contra bien. tuya, así que eh, tendrás tiempo en tu programa en Elche en Punta, y esta noche, con las imágenes para hablarnos de las declaraciones de, es. del míster. Y mañana disfrutar del partido. Sí, mañana sin dramas. Mañana sin dramas ese Celta de Vigo-Elche a las 9, desde las 8 y media. Lo contamos aquí en la sintonía de tele Elche, en Radio. ¿Viajas Marca. a Vigo? No, esta uh -huh. vez no viajamos, porque el partido se supo antes ya. de ayer. Y, y no te ha dado tiempo. Los vuelos, bueno, todo se complica, y bueno, lo haremos desde aquí de los estudios, eh, acompañados por el calor de los compañeros. Efectivamente, y tiempo tendrás el próxima, la próxima temporada de ir a Vigo, porque Exacto. el Celta y el Leche están en primera división. Van a estar en primera división, sí señora. Gracias. A ti, Ross. Atención, vecinos del PLA y del sector quinto. Congelados Pamar ya está también en Mercado San José, con el mejor congelado, la mejor relación calidad-precio y toda la experiencia de Pamar.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 Son las 8 y 37 minutos de la mañana, antes de conocer cómo se encuentran las calles y las principales avenidas en cuanto al tráfico se refiere, vamos con el Consejo del Día de la empresa mixta IWES DELCH. En IWES DELCH queremos estar cerca de ti.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 Mini Punto Limpio en Elche, más cerca, más fácil. Es un mensaje de Ute Elche y Ayuntamiento de Elche. Son las 8 y 39 minutos de la mañana. Es tiempo de conectar eh, con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche con Jesús Iniesta. Muy buenos días Jesús. Hola, buenos días Rosmari.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 con retenciones en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque, en Virgen de la Cabeza y en Maestro Albéniz. En el puente de la Llinadita la circulación es densa, con retenciones puntuales en las calles Fai de León y Eduardo Fernández García. La circulación en el resto de los puentes es lenta y el tráfico es muy intenso, con retenciones puntuales en las calles Juan Carlos I, Daoí y en Puerta de la Morera.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 Y esta mañana los colegios de primaria de la Asunción y Joanot tienen previsto realizar diversos actos en las calles próximas a los centros. Habrán cortes de calle y reservas de estacionamiento. Hoy a las 19 horas habrán diversos actos en la parroquia de San Agatángelo y habrán cortes y reservas de aparcamiento en la zona por diversas actividades. Y mañana sábado está prevista la carrera Night Drive que saldrá desde el paseo de la estación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 Buenos días y buen fin de semana. Pues muchísimas gracias Jesús, también buen fin de semana. Es una información importante, recuerden que mañana por esa carrera nocturna ...va a ser complicado circular por la noche... ...a partir de las nueve y media en el centro de la ciudad... ...el paseo de la estación vuelve, sigue cerrado al tráfico... ...y también hay cortes en diversas calles... ...sobre todo las cercanas a los colegios... San Agata, ...los colegios Joanot Martorey y La Asunción... ...y en la parroquia de San Agatángelo... ...y la calle Antonio Antón Asencio... ...una información que hay que tener en cuenta... ...si usted se quiere desplazar... Tanto hoy como mañana por las calles y avenidas de la ciudad. La Glorieta con Rosmary Alonso. Y es momento de abrir esa ventana para asomarnos a la prensa nacional. Eh, destacamos los titulares que, llegue, que traen en portada algunos de los principales periódicos de este país. Todos, casi todos coinciden en las fotografías de ese agujero negro que se ha podido fotografiar gracias a una red de telescopios por todo el mundo. ...se ha podido ver ya el color del agujero negro... ...un color anaranjado y la forma... ...una forma de rosquillas... ...ya nos lo han advertido los científicos del CSIC... ...el universo está lleno de rosquillas... ...y también han coincidido en la fotografía... ...de Margarita Robles ante la que fue directora... ...y la que será directora del CNI por... Eh, como el relevo, ayer tomó posesión de su cargo, la nueva directora del CNI, es una destitución que viene o a intenta cerrar las bre la brecha parlamentaria abierta con sus socios o con los apoyos parlamentarios y socio también de gobierno entre de Podemos y los independentistas catalanes. Es la fotografía que recogen algunos... ...de los diarios, casi todos coinciden... ...y en cuanto a los titulares... ...pues también todos traen en portada... ...la petición de Finlandia... ...el país titula que desafía la furia de Moscú... ...al pedir ingresar ya en la OTAN... ...también ABC dice que Finlandia... ...provoca la ira de Putin al pedir refugio a la OTAN... ...el mundo eh, trae en portada lo de Finlandia, que Rusia amenaza con medidas militares tras pedir Finlandia su ingreso en la OTAN y la razón lo refleja, pues la razón Finlandia ignora a Putin y llama a entrar lo antes posible en la OTAN. Ese es el titular en cuanto a la petición de Finlandia. Y el país, por ejemplo, además de su primera imagen del agujero negro masivo en el centro de la Vía Láctea, que trae en portada, tiene otros titulares. Dice que el gobierno negocia rebajas en las medidas de salud menstrual. Calviño teme que se estigmatice a las mujeres y choca con Díaz. El permiso prenatal se limita respecto al borrador de igualdad viene reflejado en el país pues los detalles de ese de esa ley de igualdad también dice que el súbito también recoge el súbito colapso de una criptomoneda la divisa digital luna entra en la temida espiral de muerte y alarma al mercado y el gobierno salva la ley de seguridad nacional pese al no de Esquerra Republicana de Cataluña logró sacar ayer adelante cuatro normas legislativas y una más promovida por el PSOE gracias al Partido Popular y en ABC además de recoger eh, lo de Finlandia también recoge el posado para tapar la crisis con paz querida paz así es como lo recogen por abierta eh, por el escándalo sus Robles intenta disimular la brecha abierta con el CNI y asegura que nada va a cambiar pensando en España, tras destituir a Paz Esteban por orden de Sánchez. Esto es así como recoge el ABC. ¿Y el mundo cómo recoge esa destitución? Pues Esquerra Republicana logra que el Parlamento pida la dimisión de Margarita Robles y titula La intervención telefónica es la única fórmula para evitar una secesión. El magistrado del Supremo justificó los pinchazos por los riesgos para la integridad del país y su reputación. Estos razonamientos jurídicos fueron detallados por la exdirectora del CNI a los diputados en la comisión de secretos. Además de Aragonés, fueron espiados el abogado Boyé, Jordi Sánchez, Josep Lluís Salay, Marcel Mauri y Xavier Villals. El mundo también recoge que podemos abrir otro cisma en el gobierno por las bajas menstruales y la audiencia absuelve al Etarra Gaddafi por la nueva doctrina de Estrasburgo. Y terminamos ya este repaso con La Razón, dice que Máximo Huerta gana el Fernando Lara con una novela de secretos familiares. También que Moncloa se salva gracias al PP en la primera votación tras Pegasus. Y Telefónica despega en todos sus mercados. Esto es un resumen de los titulares más destacados de la prensa nacional que hoy recoge. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 Cuando faltan 11 minutos para llegar a las 9 en punto de la mañana, vamos a presentarles a una persona, porque ayer en los cines Odeón se proyectó el documental La caja vacía, realizado por el cineasta ilicitano Javier Falcó quien ha encontrado en el documental social, cultural y antropológico su campo de trabajo con cierto éxito por los reconocimientos que ha obtenido hasta la fecha. Javier Falcó comenzó a despuntar tras co-dirigir el corto El cielo es nuestro techo, dedicado a las mariscadoras de Galicia en 2013. Fue seleccionado en el Festival de Cine de Málaga y su primer trabajo en solitario ...fue el realizado en 2014... ...sobre las últimas focas monje... ...de la isla de Tabarca... ...el último ha sido la caja vacía... ...que cuenta la problemática de los bebés robados... ...que destapó una trama delictiva... ...que se originó en el franquismo... ...y que ha continuado... ...hasta los primeros años de nuestra democracia... ...Javier Falcó, muy buenos días... Hola, buenos días... ¿Por qué? ¿Por qué el documental? Bueno, pues que el documental me permite... ...contar historias... ...que de alguna manera pueden pasar desapercibidas... ...y sobre todo por salvaguardarlas un poco de, del olvido... ¿no? ...es decir, que, que siempre estén ahí... ...para que el día de mañana podamos ver... ...en qué medida la sociedad avanza en ciertos temas... ...o retrocede, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo te han llegado esas historias? ¿Cómo te llegan? Eh, ¿Cuándo una persona dedicada al documental... ...sabe que tiene en manos una buena historia que contar? Bueno, eso en principio es difícil, ¿no? Porque... Cuando uno quiere afrontar un documental, es complejo eh, encontrar la temática, es al revés, la temática de encontrarte a ti. Y de alguna manera, en el momento que la detectas, pensar que ahí hay un foco de interés. Por ejemplo, el de la foca monje, bueno, pues yo siempre he tenido eh, una, una empatía, un, digamos, por, por el tema de la conservación de la naturaleza. Y recuerdo, pues en cierta ocasión, un familiar que era natural de Tabarca, pues me invitó un día a pescar. Y, ...y yo sabía de la existencia de la foca monje... ...y de su desaparición... ...entonces recuerdo... Eh, pescando con él un día... ...que dije, qué bonito, qué romántico... ...o qué evocador sería... ...el poderlas haber visto... ...cuando mi sorpresa me dijo que él de pequeño... ...cuando tenía siete años las vio... ...este pescador... ...murió recientemente hace... Tres o cuatro años... ...y fue testigo justo en el 39 de... fin de, ...de la captura... ...de la última pareja de focas monjes que creaban la isla... ...entonces imagínate, cuando yo soy conocedor... ...de esa situación veo que ahí hay un tesoro documental... ...importante a preservar... ...le entrevisté y contó de primera mano su experiencia... ...y cómo vivió aquí el trágico suceso... ...y por lo tanto vuelvo un poco a lo que te he comentado antes... ...es una manera de tesorar ahora un recuerdo... ...que no tiene duda, quiero decir... ...no es lo mismo contar una historia... ...que a su vez te han contado, que a su vez te han contado... ...y al final un poco pues pierde su esencia... ...pero aquí es un testimonio de primera mano... ...que se ha conseguido guardar. Y además que has encontrado en tu propia familia... ...el tema de los bebés robados... ...también sí. está en tu familia... ...no, el tema de los bebés robados... ...es gracias a Miguel Ors... ...que es profesor de la cátedra de Vivarra, ...con el cual tiene una relación muy estrecha... ...de muchos años... ...y bueno, pues hablamos de un poco... ...en muchas ocasiones de ciertas temáticas... ...vinculadas con el Che... ...y cuando me enteré de estos temas de casos de bebés robados... ...que afectaba a una persona en concreto... ...que es María José Picó... ...que es aparte de licitana, y de digamos, del Raval, pues es a su vez presidenta de la asociación de bebés robados de la provincia de Alicante. Y vi ahí pues un tema que me pareció interesante, me puse en contacto con ella y a partir de ahí se disparó, se disparó la posibilidad. Es decir, el tema de la caja vacía no es un tema que no se haya tratado con anterioridad. Eh, lo que le caracteriza es que se centra exclusivamente en su caso para que el espectador no se disperse que es lo que ocurre cuando se aborda esta temática de los bebés robados y se incluyen muchos afectados. Entonces hay tantas casuísticas, tantas peculiaridades que al final el espectador suele dispersarse. Aquí lo hemos querido centrar todo en su testimonio y ampararlo o complementarlo con otros protagonistas que son los que van a dar fe a su historia, para que el espectador tampoco pueda pensar que tiene que hacer un acto de fe sobre lo que le cuentan, sino que hay otros actores principales, como es Amnistía Internacional, ...como es la arqueóloga que dirige la exhumación, etcétera... ...que van a dar veracidad al relato. ¿Y cómo fue la proyección ayer en los cines Odeon?... ...porque hubo coloquio? Sí, bueno, la proyección al final... ...superando algunos problemas técnicos por parte de las infraestructuras... ...que bueno, a última hora parece ser que habían problemas... ...se solucionaron en extremis... ...pero gracias a Dios se pudo proyectar con normalidad... ...la verdad es que estamos satisfechos porque... ...el aforo prácticamente estuvo completo... Y después pues, nos permitió también al finalizar el, el, la proyección invitar al público a que formulara aquellas preguntas o sugerencias que o estimaran oportunas. Y así se hizo, la verdad es que fue emotivo y sobre todo bueno, pues, me permitió a mí como realizador poner en valor eh, en este caso, pues, el papel de María José. Y me parece que es una persona muy comprometida, una persona valiente y una persona muy constante. Lleva 10 o 12 años de lucha y es una activista nata, quiero decir. Eh, se puede apreciar en el documental, que esperamos que podamos liberar de aquí a un mes o así, pues en todos los eh, instantes decisivos que requiere pues, eh, esta parte de la sociedad que está reivindicando más derechos. Es decir, en el Congreso de los Diputados, eh, de, reclamando una ley de robados, en manifestaciones, en actos públicos. Es decir, una persona muy comprometida, muy valiente y quiso y, y, de alguna manera que el público fuera conocedor de... ...de ese trabajo que hay detrás. Sí, porque su historia es eh, terrorífica... ...la caja vacía es la caja de su hermana... ...de su melliza... Eh, ...que sigue 50 años después... ...intentando encontrarla... ...y su historia precisamente... ...puede servir con este documental... ...para que los, eh, los gobiernos puedan cambiar, el gobierno puede cambiar las leyes... ...y permitir que continúen las investigaciones judiciales... ...porque hasta ahora se ha archivado su caso, Javier. Es importante tu, tu labor de divulgación para contar historias... ...remover conciencias y hacer que finalmente los gobiernos cambien. Así que la próxima historia, ¿cuál es? ...pues eh, a me absorben mucho... Eh, ...hablo con sinceridad me dedico profesionalmente a esto... ...tengo que compatibilizarlo con mis obligaciones laborales y familiares... ...y hay que hacerlo poco a poco... ...este trabajo me ha llevado un año completo... ...ten en cuenta que cuando entrevistas a, a cuatro actores principales... ...y sacas a lo mejor un par de horas de material de cada uno... ...después con eso tienes que hacer un puzzle... ...y cuesta mucho esfuerzo, mucho, mucha dedicación... ...para que todo vaya a su sitio, para que todo tenga un sentido... ...entonces después de un año de trabajo... Y de grabar en Madrid, en Valencia, en Elche, en Alicante, pues creo que necesito un descanso. Y como decía antes, realmente no tengo una necesidad de salir a buscar un tema. No, porque yo siempre estoy atento. Y claro. si en un momento determinado aparece algo que llama mi interés, ...pues probablemente los OPS... ...pero bueno, seguro que hago algo más... ¿eh? Y, y ...no es el último. Y en Elche te aseguro que hay muchas historias... Eh, ...Javier, porque tú mismo... ...también realizas historias de vida... ...son entrevistas que te llegan... Eh, ...cuéntanos ese proyecto. Sí, bueno, este es un proyecto que... ...ahora mismo ya terminó... ...estuvo un par de años funcionando... <coughs> ...disculpa... ...y bueno, consistía en personas con cierta trayectoria destacada de nuestra ciudad tanto en, lo, en la política como en la economía como en la cultura en cualquier en cualquier aspecto de nuestra sociedad que hubieran destacado y que de alguna manera su entrevista eh, reflejará una historia de vida que mucha gente desconoce por ejemplo eh, políticos eh, empresarios deportistas que mucha gente tiene una imagen de ellos más contemporánea eh, correspondiente a esa faceta más pública que han tenido recientemente, pero evidentemente pues tienen sus orígenes y tienen sus historias que cuando se habla con carácter retrospectivo, pues uno accede a ellas, ¿no? Pues cómo vivieron su infancia y cómo llegaron a ser lo que lo que han sido, ¿no? Y bueno, pues también recoge, pues eso, una serie de entrevistas, creo que hicimos unas 18 y bueno, pues hay personajes destacados que están ahí ...en manos de cada uno de los entrevistados... ...que se hicieron para ellos... ...pero que poco a poco irán viendo a la luz. Porque el archivo también es muy importante. Última pregunta, Javier... ...¿qué te parece que has hablado de que al final... ...habían ciertos problemas técnicos... ...que fueron solventados... ...y finalmente se pudo proyectar tu documental... ...pero ¿qué te parece que haya coincidido también? En la otra sala tenías al cineasta Chema García... ...con su estreno, el largometraje Espíritu Sagrado... ...¿puedes hacer pinitos como Chema García ¿te gustaría ser director de cine? No, lo digo sinceramente, eh, bueno, primero mm, eh, es, es una disciplina muy compleja que requiere de muchos apoyos y al margen ya de lo que es propiamente al cine, que ya tiene sus trabas y sus peculiaridades, a mí en principio solo tengo interés en el tema documental, no en el tema de ficción, ¿qué ocurre? Pues que el tema documental encima es eh, la parte más ...precaria, digamos, de esta industria... ...es decir, muy poca gente está dispuesta a pagar... ...por ver un documental... ...yo no me lo planteo en términos profesionales... ...pero es que aunque tuviera la capacidad y los medios... ...vender un documental hoy en día es prácticamente imposible... ...es decir, es muy complicado... ...entonces, vivir de esto... ...implica el tener un retorno económico... ...y gracias a Dios yo me lo planteo... ...pues como una satisfacción personal... ...y no... ...ya te digo que ni siquiera... ...yo me considero un contador de historias... ...es decir, uso... ...la realización audiovisual como un medio... ...pero no me considero ni cineasta... ...hay un término... ...que digamos... ...un término anglosajón que podría definir un poco más esta labor... ...que es el filmmaker ¿no? ...en el sentido de que planteas una idea... Eh, ...escribes un guión... ...la realizas, es decir, operas cámara... ...montas y al final distribuyes... ...y al final eso es un poco que puedes tener la capacidad... ...de contar una historia... ...desde una perspectiva totalmente independiente... ...no necesitas el apoyo de un organismo de una entidad para que tampoco se te vincule y tú de manera de expresar tus ideas son libres en ese sentido Pues muchísimas gracias Javier Falcó te has definido y muchísimas gracias por seguir y espero que sigas contando más historias Gracias. Bueno, gracias a ti y te digo una cosa, que como periodista que eres abiertos estamos a cualquier sugerencia para otro documental Sí, hay muchas historias que contar, gracias Por eso, es que, venga, un saludo <risa> Adiós La Glorieta, con Rosmari Alonso. Pasa un minuto, pasan un minuto de las nueve de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Hemos llegado con Javier Falcó... ...el realizador del documental La Caja Vacía... ...que se proyectó ayer en los cines Odeón... ...y en la otra sala se proyectaba la ópera prima... ...del director de cine ilicitano Chema García... ...y hoy en Junta de Gobierno pues... ...hay previsto nombrar hijo adoptivo al vicario episcopal... ...José Antonio Valero... ...por su compromiso social en el Che... ...y por su especial vinculación con la festa... ...es una noticia que venimos contándoles...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 Pues sobre las nueve y media vamos a entrevistar a José Antonio Valero y sentiremos su emoción y entre lágrimas nos contará cómo desde que llegó a Elche siempre le han regalado un par de zapatos para patear la ciudad, para estar al lado de quienes lo han necesitado y también cómo ha representado el papel de Padre Eterno desde las alturas en el misterio de Elche. Yo diría que me enseñó a hacer una parroquia...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 Y se quedó mirando unos segundos y me dijo: Los ilicitantes ¿no te enseñarán. Y así quedó la cosa. Pues Valero recibió la noticia muy emocionado, como han comprobado, y en un momento en que su estado de salud está delicado, porque nos dijo en esa entrevista que pondremos ahora, a las nueve y media, que se ha contagiado de COVID y no se encuentra muy bien. Las reacciones a su nombramiento no se hicieron esperar y la Junta Mayor de Cofradías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 contenedores, grandes camiones y también con trituradores de poda y lo destacado es el nuevo servicio de recogida de poda de forma gratuita y de puerta a puerta con el que se quiere acabar con esa mala imagen del Camp de que da el mal uso de los contenedores. Nos cuenta la noticia Yanire Perona. Muy buenos días.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 El presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, sigue pues, dando a conocer las propuestas, parece que una a una del, que ha incluido en su proyecto de ciudad que presentó este lunes, adelantándose a las elecciones ya y entrando en precampaña electoral. Pablo Ruz ha propuesto estrechar la colaboración entre el Ayuntamiento y el Yacimiento Arqueológico de la Alcudia. Y el Ayuntamiento...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 Eh, tuvo su primer desayuno en el Hotel Huerto del Cura con empresarios y trataron las oportunidades de negocio que presentan países del África Occidental. Desde Cedelco consideran que es una nueva forma de abrir nuevos mercados. Escuchamos a César Noales, vicepresidente de la Confederación Empresarial de Elche y Comarca. Hay inquietud eh, por salir, por... Eh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 y ayer hay que llevar mucho cuidado durante este tiempo primaveral con los enjambres porque vecinos de la zona centro nos enviaron un vídeo que grabaron para mostrar una auténtica nube de abejas que estuvo sobrevolando la calle luis gonzaga llorente la que se prolonga a maestro albeniz miles de abejas estuvieron durante dos horas concentradas en esta zona lo que causó miedo entre los vecinos que cerraron puertas y ventanas para impedir que entraran a sus viviendas algunos llamaron a los servicios de ante lo que parecía una amenaza seria se personó la policía y un apicultor para intentar alejarlas cosa que logró después de casi tres horas el número de abejas se fue reduciendo y al concentrarse en la zona alta de los edificios y no bajar a la calle, a la superficie pues no ocasionaron ningún problema a los peatones y conductores La Glorieta con Rosmar y Alonso was running blind like a silver lining sky... ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2000 modelos a elegir para toda la familia?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 Nosotros no tanto. El Elche tiene su Te Gaggi, tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en TeleElche y en el Twitch de TeleElche con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Colaboran Universidad Miguel Hernández, MrCrypto.com, Pantatronic, Neurona Gráfica y Finca La Laguna by Pills en Restauración. Míralos. Buenos días, hoy en Foro Empresarial vamos a hablar de la importancia de atender los protocolos de riesgos laborales para así minimizar los factores de riesgo. La prevención, eso de mejor prevenir que curar, lo llevan a rajatabla en Gabinete SM, Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Médicos. Y hoy tenemos con nosotros a Fidel Hurtado, que él es el director de la zona de Alicante y de Murcia. Bienvenido a Foro Empresarial, Fidel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias por atendernos. Fidel, ¿cuántos accidentes o cuántos altercados se pueden evitar si se siguen esos protocolos de prevención de riesgos laborales? Bueno, una, una gran parte de accidentes se pueden evitar. Es verdad que hay otra parte que es casi imposible porque eh, lo que hacemos es minimizar los riesgos en todo lo posible. Pero es verdad que una gran parte de los accidentes, siguiendo nuestras evaluaciones de riesgo, las medidas preventivas que proponemos, se podrían evitar al máximo. Uh -huh. ¿Y crees que en sí. algún momento se infravaloran esos protocolos, a pesar de ser vitales, para, para evitar o para dotar de mayor seguridad a los trabajadores? Sí, se infravaloran en la mayoría de las empresas, porque realmente todos los días estamos viendo accidentes mortales, accidentes muy graves, graves, y sin embargo la mayoría de las empresas no tienen la cultura preventiva uh -huh. que, que deberían tener. Fíjate, la ley de prevención viene del año 95. Y todavía hay mucha gente que le hablas de la ley de prevención, no sabe lo que es, no sabe aplicarla o no tiene un servicio de prevención detrás. Entonces, claro, por supuesto que se infravalora no se tiene en cuenta y hay que tener en cuenta que estamos jugando con la vida de las personas, de uh -huh. los trabajadores. Desde luego. En, en SM prevención de riesgos laborales, eh, lo que trabajáis es la prevención de lo que estábamos hablando, pero también vais uh -huh. un paso más allá y dotáis de, de planes de actuación y de emergencia, ¿no?, para dar respuesta a esos accidentes. Sí, eh, vamos caminando ahora hacia un concepto ...que hemos acuñado que es la salud preventiva... Uh -huh. ...que es un pasito más en la prevención de riesgos laborales... ...no es quedarnos en la aplicación de la normativa... ...sino dar un pasito más y, y digamos maximizar esa prevención... Eh, en, ...en temas de edificio, temas de alergología... Eh, ...mindfulness, eh, crecimiento personal... Entonces, no es solo la prevención de riesgos laborales, sino un poquito más mirar la salud eh, de forma genérica, la salud del trabajador y de, la, y de cualquier persona. Uh -huh. Entonces, realizamos, como comentabas tú, pues hacemos eh, planes de emergencia, eh, coordinaciones de seguridad y salud, uh -huh. eh, inspecciones de obra, formaciones de prevención de riesgos laborales de todo tipo, toda, todas, las, eh, todas las que existan las hacemos… Y después ya te, lo que te comentaba, quedamos un pasito más y estamos caminando hacia ese concepto más genérico de salud preventiva. Uh -huh. Me imagino, eh, Fidel, que este plan de, de salud preventiva, dependiendo de cada sector, ya sea con más mano de obra o ya sea estático en una oficina, pues cambiará sí. mucho, ¿no? Sí, si nosotros tocamos todos los sectores, eh, la plantilla y los profesionales que tenemos eh, están especializados en todos los sectores pero es verdad que cambia muchísimo. No es lo mismo eh, trabajar en el sector de la construcción que trabajar en el sector comercio, por ejemplo, en el sector de educación. Entonces, lo que hacemos es, nuestro trabajo siempre va personalizado para cada cliente. Uh -huh. Es decir, no utilizamos unas plantillas genéricas para todo el mundo, todo lo contrario. Los protocolos que creamos siempre son personalizados, uh -huh. no solo por sectores, sino por empresas. Cada empresa tiene también su idiosincrasia, uh -huh. sus peculiaridades. Claro, que habrá que adaptarse a cada una de ellas. Uh -huh. También, eh, Gabinete SME, eh, Prevención de Riesgos Laborales, es uno de los asociados a desayunos de negocios, que habitualmente pasáis por aquí por foro empresarial, y, y recordamos así a grandes rasgos, que es una asociación pues, de empresas que pretenden, mediante el intercambio de referencias, ampliar contactos y, y generar clientes. ¿no? Os reunís cada 15 días a desayunar y de forma discernida pues, intercambiar esos contactos e impresiones, y yo os quería preguntar cómo avanzan esos encuentros. Sí, pues lo que comentas es que intercambiamos mucha información, eh, sobre todo hay mucha interacción a nivel empresarial, pero también a nivel personal, uh -huh. porque al final eh, bueno, nos conocemos ya de tanto tiempo y, y creamos lazos lazos eh, sociales y empresariales. Y lo que comentas, eh, estamos saliendo ahora del tema de tanta mmm, pandemia y la pospandemia, entonces eh, volvemos ahora a las reuniones presenciales. Eh, y lo que comentas, pues, eh, de, haciendo lazos, intercambiando referencias, presentándonos eh, clientes, posibles clientes, y la verdad es que las reuniones son muy, muy enriquecedoras, muy productivas, no solo por los asociados que estamos en las reuniones eh, in situ, sino por todas las referencias, todos los invitados que vienen uh -huh. eh, quincenalmente, entonces al final se enriquece muchísimo la reunión. Qué bueno, encuentros bastante mm, fructíferos. Sí. Pues sí. muy bien, Fidel, muchas gracias por pasarte por aquí por, por Foro Empresarial y también por poner de relieve esa importancia de tener en cuenta la prevención laboral. Uh -huh. Muchas gracias a vosotros. Gracias, gracias. Fidel. Adiós. Hasta luego. Adiós. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 Pasan 23 minutos de las 9 de la mañana. Nosotros vamos a disfrutar de la música antes de la siguiente entrevista. Vamos con un clásico, con un éxito de Cristina Aguilera. ¿Se acuerdan de ella? Candyman.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 Hoy está previsto que la Junta de Gobierno nombre hijo adoptivo al vicario episcopal José Antonio Valero por su compromiso social con Elche y especial vinculación con la cesta. El sacerdote participó en la proclamación del Misteri... ...como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ...y fue, para el equipo de gobierno... ...una persona clave en la redacción y aprobación en 2005... ...de la Ley Autonómica que garantiza su protección. Llegó a Elche en 1990 con un objetivo... ...levantar un nuevo templo... ...Nuestra Señora de los Desamparados... ...y lo hizo, y allí se pues, consiguió el amor de sus feligreses en el barrio del sector quinto. Y hoy José Antonio Valero ve cómo el ayuntamiento le nombra o le nombrará hijo adoptivo. Muy buenos días José Antonio y enhorabuena. Buenos días María y muchísimas, muchísimas gracias. Eh... Aunque estoy con estado tan terrible porque estoy en plena cumbre de, de estas esta eh, ola o séptima ola del COVID, te dicen. Uh -huh. Al final lo he cogido y estoy bastante tocado, sí. eh, pero eh, contento, estoy contento, sí. Eh, pero eh, tiene que estar, tiene que sobreponerse al coronavirus, José Antonio, porque este nombramiento eh, tiene mucho que decir en su discurso. ¿Qué le ha dado Elche, José Antonio? También le ha dado Elche mucho.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 ¿Cómo se hace una parroquia nueva? Y él se quedó también extrañado por la pregunta. Y se quedó mirándome unos segundos y me dijo: Los ilicitados te enseñarán. Y así quedó la cosa. Y desde luego que vine y me enseñaron: no, nunca me han enseñado a lo enseñó, algo más típico de, de él, que es hacer un zapato. Porque. Siempre me los han regalado Gracias a Dios hasta ahora nunca he comprado un par de zapatos Pero sí me enseñaron a construir una parroquia Y sí me enseñaron a hacer una parroquia Como una gran familia Y ese creo yo que es mi, mi mayor gozo, mi mayor alegría Pero también pienso que Hay muchos, muchos licitanos que hemos venido desde fuera Estamos muchos años aquí contribuyendo a que él sea grande como es y debe ser más. Yo creo que son más merecedores de, de este reconocimiento que yo. Sin duda que lo creo así. Pues, que... José Antonio, yo siento sus lágrimas y esas lágrimas creo que el oyente también. La historia que ha contado usted es amor. Es puro amor. Usted vino aquí descalzo, nosotros le calzamos y, como usted ha dicho, sus parroquianos le enseñaron a levantar ese templo. Pero no solo en el sector quinto es que desde que ayer se conoció la noticia están lloviendo pues reacciones de, de muchos entes que le felicitan y felicitan al ayuntamiento por ese nombramiento de hijo adoptivo, porque usted no solo se limitó a, a, a construir la parroquia construyó algo más, porque estuvo en el misteri. El misteri fue una, una pieza clave. ¿Usted sabía cuando llegó en 1990 que el misteri era algo mágico y era nuestra esencia? ¿Enseguida le cautivó el misteri? Ya me había cautivado. Me había cautivado siete años antes cuando hice por primera vez la coronación de la Virgen en el año pues sería, a ver, seis años antes de ser, antes de de la doctrina clave. Cuando, eh, seis años antes de terminar la carrera de cura, me nombraron diácono el último año antes de ordenarme. Y ahí hice el primer, la primera coronación. O sea que... que sustituí, sustituí al, al cura, que al vicario de de Santa María que se había secularizado y, y don Antonio Hernández que era el mes de Capetra me hizo una prueba de voz y ya hice la coronación ese verano o sea, y a partir de ahí 17 años seguidos claro, claro estamos hablando de 1978 un año antes de su de, ordenación de mi ordenación yo venía des, me ordenaron y cada año venía Desde Guadalajara, donde estaba destinado, venía a hacer la coronación todos los días. Desde allí me enviaron a, a los mundesinos y venía todos los días a hacer la coronación. Hasta que ya me quedé en el... Pero fueron siete años de, de coronación. Claro, claro. Es que eh, su lugar ahí, cada 15 de agosto, ¿qué se siente cuando uno lleva... ...la corona de la madre de Deu. Pues te sientes en el cielo donde estás... ...porque representas al Padre Eterno... ...que aún hay gente todavía en él... ...que me llama Padre Eterno... ...y de hecho me gusta mucho... ...cuando el maestro de capella... ...me abraza cada vez que me encuentro... Y ...me dice como él... ...era niño saliendo conmigo... ...a cantar la coronación... ...y él me dice siempre... ...mi Padre Eterno... ...me dice... Y todo lo que pensé, yo nunca pensé que me iba a enamorar. Nunca pensé que iba a soñar con palmeras. Nunca pensé que iba a ser tan fácil para mí ser ilicitano. Sentirme ilicitado. era lo pensé, soy de un pueblo pequeño. Había estado siempre en pueblos pequeños. Y venir a él y... Y ver bloques y bloques y bloques de viviendas. Me perdía. A las una noche me perdí, en la noche no sabía volver a casa. Y, y no sabía que, que iba a meterse en mi corazón tan rápidamente eso. Por eso digo que aquellos zapatos que me he regalado en el principio y, todo, y todos los demás. Los he gastado pateando la ciudad para encontrarme con la gente lo que necesito. Encontrarme con unos y con otros, saber que no estoy solo, saber que estoy vivo, saber que, ¿por qué no decir lo que me siento querido? Esa es la verdad. Y esto, pues, me enorgullece mucho, aunque aún falta mucho para que esto se materialice, por lo que me dijo el alcalde. ...y vamos, yo también le agradezco muchísimo el nombramiento, sin duda alguna. Eh, José Antonio, la verdad es que sus lágrimas son las nuestras... ...nos emociona ver tanto, tanta admiración por una ciudad... Eh, ...le ha cautivado, él se le ha cautivado... ...pero no solo la ciudad, sino los parroquianos, la gente... ...y ha habido mucho que hacer, porque y sobre todo con esto... ...de las pandemias y el confinamiento en los últimos años... ¿Usted ha sido consciente de que ha habido que ayudar a mucha gente, a muchas almas? Lo más duro para mí de la pandemia ha sido tener que ir a, al cementerio porque no se podían hacer los responsos en, en el tanatorio. Y e ir al llamarme del tanatorio, pues mira, tienes un servicio mañana de un difunto, pero es en el cementerio. Y ver cómo se quedaban hijos fuera y solo se permitían entrar a tres hasta el lugar del entrenamiento y enganchárseme al cuello y decir mejor Antonio en realidad no sabemos si ahí dentro está mi padre o está mi madre o está mi hermano no lo hemos podido ver no hemos podido despedirnos para mí ha sido lo más duro y eran como si fueran mi familia Y después en el camatorio, igual, antes de hacer el oficio religioso, pues se tiraban a besar el, el ataúd. Dice, pero no sabemos si es o no es. Eso para mí fue muy, muy duro, muy duro. Así no creo que lo más duro de él que yo estoy en el y desde que vivo, creo. Porque yo he despedido a mis padres, gracias a Dios, como ellos merecían, Y despedía a un cuñado muy querido también, justo 15 días antes del confinamiento. Ya tuvimos tiempo de hacerle una despedida como se merecía también. Pero esto ha sido muy duro, muy duro. Y siempre es duro cuando te enteras de que te llaman la muerte o una familia de tu parroquia le entierran mañana a la tal hora y tal. Siempre procuro ir por la tarde noche procuro ir, aunque no conozca a la familia procuro ir al sanatorio y siempre ellos cuando me ven a entrar vienen y me saludan y me dicen que, que las, se sienten muy forzados con el cura vaya a saludarles por lo menos en esos momentos y tal y yo siempre pienso que no predicamos otra cosa sino de ser alegres cuando la gente está alegre Y llorar cuando la gente llora, es lo que nos dice San Pablo. no lo hacemos, nos convertimos en unos profesionales de la palabra. Uh -huh. y uh -huh. lo que hablan son los gestos. El lenguaje corporal es siempre más expresivo que el lenguaje oral. José Antonio, usted va a ser el undécimo hijo adoptivo. El, hace un año fue Nino, el capitán de leche, ya es toda una leyenda. Y hace más tiempo fue Óscar Esplá. ¿Qué le parece figurar, estar en esa lista? Bueno, es estar en una lista que no sé si la merezco, eso sigo diciendo. Pero tampoco sé, y quiero preguntarlo, si acaso soy el primer hijo adoptivo sacerdote. Una buena pregunta. No lo sé, porque no tengo la lista completa. No lo sé, no lo sé. Pero ya, pero usted no es, usted, eh, José Antonio, después de hacerle esta entrevista, porque vamos a terminar, usted no es un sacerdote, usted quiere que se le recuerde como Padre Eterno, ¿es nuestro Padre Eterno? Te gustan las dos cosas porque tienen que ir unidas, no puede haber un sacerdote, un, perdón, no puede haber un Padre Eterno que no sea sacerdote como el rey. efectivamente. Y, por tanto, las dos cosas van unidas. Quizá, a lo mejor, no sé si he sido el Padre Eterno más longevo, no lo sé. por el que más veces ha hecho esa, esa, ese papel en el misterio, porque sabes que son varias veces a lo largo de cada, cada, cada año, pero no podemos disociar una cosa a la otra. El Padre Eterno es un sacerdote, y es un sacerdote que puede cantar y que no tiene, no tiene vértigo el poder subir y coronar a la Virgen, pero ese momento es único, único y muy especial. Pues... Cuando vino el Cardenal Tarantón a ver el misterio, habíamos comido el día, ese día habíamos comido juntos, y le dije que desde el cielo, cuando cantáramos la canción y coronáramos la Virgen, ...desde el cielo... ...le enviaría una bendición... ...una bendición... ...y él me contestó en, Castell en Valencia... ...y ...pues sé lo que falta... día... ...un día él... ¿no? Uh -huh. ...y es un momento mágico... Y, ...y único que yo creo que siempre... ...me ha llegado a emocionar... ¿eh? ...siempre, siempre... ...pues lo que sí sabemos... ...es que usted ha sido... ...el Padre Eterno más querido porque este nombramiento no llega por casualidad. Constata pues, toda una vida dedicada a este pueblo, a sus feligreses y a la cultura y a la esencia del pueblo ilicitano. Muchas gracias por habernos dado tanto. José Antonio Valero. No.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 Ja pots trobar a Elge el contenidor del Cicotels Residus. Recicla els teus de d'impressora, bombetes LED i device consum. Piles i bateries, acumuladors, Cicotels elestrodomestics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini punt net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini punt net a Elge. Més a prop. Més fàcil.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 lavar bares para vivirlos faltan 11 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana para que nuestra compañera marga garcía venga con las noticias nosotros tenemos minutos para disfrutar de la música por ejemplo de gabinete caligari que hizo pues este homenaje a uno de los grandes a elvis Return to Yo le een una carta urgente urgente la la envié mañana mañana siguiente A korte korte korte al remitente korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte maar sin razon. Y yo escrito, pues no quiero perder su amor. Ode de nuevo con mi careta, que en un buzón dejé. La siguiente mañana a mí volvió otra vez. A mí volvió otra vez. Y en ella puso al mi tente. Devuélvase, que mis señas las cambié. Mañana con mi carta a verla ire y mano se la entregaré. Si el día después me vuelve otra vez lo comprenderé. Si me la pone al remitente mis segnas las cambia. Return to sender. Return to sender. Return to send up. Restrena olor a coche nuevo.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 ...Kia, descubre lo que te inspira... ...Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial... ...Kia en la provincia de Alicante... ...o visítanos en kia.com Cinco minutos para llegar... ...a las diez en punto de la mañana... ...y vamos con Rosalía... ...ya demostrado con creces... ...que sabe cantar y que puede con todo... ...fíjense, cómo ha versionado... ...una canción de Antonio Molina... ...la hija de Juan Simón... Ik ...pues sí, ahí la tenemos... ...y también, con este delirio de grandeza... ...también se atreve, hasta con el bolero... Pues estos son los registros de Rosalía, nosotros ponemos el punto final, nos vamos, a las 10 viene Marga García y han escuchado ustedes en nuestras cuñas publicitarias que hoy viernes nos hemos atrevido, viernes y 13 salimos a la calle, nos vamos a hacer el directo. Nuestra compañera Rosa Lucas estará en la institución ferial Alicantina realizando su programa Entre Amigos desde esas instalaciones feriales con motivo de la inauguración de una nueva edición de CIRAUT espocar y sobre dos ruedas en fin el salón para el, los amantes del motor nosotros volvemos el lunes que tengan un buen fin de semana disfruten del tiempo veraniego que vamos a tener na guppulelle ka visie Passa scampanianna patulet con manu pa pa Tu ho fal americano, americano, americano Sient a me chi to fa fa Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi Whisky en soda Pote sient de tua Tu ha ballo rotterrol Tu gioca bezebolle Vesor de chi te li dan La borsetta di mamma Tu fa l'americano, americano Americano Ma si nati in itali Sient a me non c'è sta niente, fa Ok napulitan Tu fa fal americano Tu fal Kom maar daar pak